hablamos con quienes tenemos que hablar para que quiera se le quiera yo manté una casa y todavía el día de hoy están saliendo a la luz a la Secretaría al Secretario de la advirtiendo de lo que aquí estaba pasando y como aquí estaban poniéndose las cosas más presentes. Porque porque es el camino que estaban siguiendo querían quería destruir totalmente cualquier movimiento con la dignidad de los pueblos indígenas de Chávez Querían descubrir los amenazos. Pero todo, todo mundo se sorprendió de que aquí se convirtiera en un actuales de la paz. Actuar se convirtiera en la fuerza para la lucha con la justicia. Y actualmente aquí ¿sí sigue siendo para todos nosotros Para los que estamos en las distintas partes de México, trabajando para la justicia de distintos pacientes, en, en con distintas víctimas, que cada día se multiplican. más. Es el esta tierra de las partes especiales, sigue siendo una fuente de luz, sigue siendo una fuente de esperanza. Y sabemos que no ha sido fácil para ustedes. Manténgación esta luz, ella quisiera que se a ganado, pero esa luz no se va a apagar, esa luz no se va a pagar, porque esa luz encendió desde los valores, desde los sentimientos más nobles que un ser humano puede alejar. Los sentimientos más nobles que uno que tiene la fe en el Dios vivo, en el Dios de la justicia, de la corre de la casa. Jag är jag ska. Alla bara någon.